Levanta tus manos al Как тихо моего, от сакумос, я взаимка Señor las mujeres solamente hombres ¡Aleluya! aleluya aleluya aleluya aleluya al Señor todos juntos Oh uh -huh.